Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Segundo programa de este año 2016 de esta producción semanal que hacemos las radios comunitarias donde tratamos de darnos un tiempo más para tocar algunos temas en profundidad temas que nos preocupan, que nos interesan que nos parecen importantes y en el programa de hoy vamos a hablar de este 40 aniversario del último golpe de estado y vamos a compartir... Algunas historias elegidas por las radios comunitarias para este Expreso Farco que nos van a ayudar a conocer un poco más, a reflexionar sobre lo que pasó hace 40 años. Historias que tal vez a vos que nos estás escuchando y que a lo mejor la fecha no te va ni te viene te ayuden a comprender mejor y si tenés cierta sensibilidad seguro te van a emocionar y también...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 el arte fue una de las víctimas de la última dictadura y los artistas populares padecieron en carne propia la persecución por intentar darle sentido al arte y por ser sensibles ante las injusticias. Abre el expreso Farco Nacho Aguilar desde Radio La Mosquitera en Guaymallén Mendoza. El último gobierno cívico-militar tuvo como objetivo desarmar la construcción política que llevaba décadas gestándose y que tiene su historia en las luchas populares de siempre. Implantó un sistema económico para los ricos, dio vía libre para el endeudamiento argentino y exterminó a una generación dirigente e intelectual. Hasta ahí el punto de vista político y económico. Pero en esta ocasión vamos a remarcar una parte que la última dictadura también quiso modificar y esta es en el ámbito cultural y artístico. ¿A quiénes persiguieron los militares? ¿Qué artistas fueron desaparecidos o exiliados? ¿Por qué? Escuchamos a Mario Carrera, actriz mendocina y vecina de nuestra radio, que nos habla sobre cómo se empezaba a ver el rol del actor en esa época. Yo relaciono toda esa parte de pre-dictadura con un movimiento enorme, de conciencia, de evolución, de una velocidad que tenía la vida, de una intensidad que tenía la vida eh, Regreso a Mendoza y empezamos a trabajar para formar la Asociación Argentina de Actores Que hasta ese momento no, no existía en Mendoza a, Habían habido algunos intentos, una cosa así, es decir Porque nos empieza a resonar muy fuertemente vernos como actrices y actores pero como trabajadores Eso era un cambio muy rotundo porque no éramos ya ni seríamos nunca más los bufones del rey, digamos los que trabajaban por amor al arte los que eh, trabajaban para que los aplaudieran los que iban a triunfar en algún lugar en Buenos Aires primero, Hollywood después es decir, se acabó éramos trabajadores y estábamos inmersos en distintos espacios comunitarios Escuchamos a Mario Carrera en la entrevista realizada con motivo de la cadena popular por la memoria, realizada por el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, de la que forma parte la mosquitera. Una de las expresiones culturales, artísticas y teatrales fue la del teatro popular, que tuvo su gran influencia en toda Latinoamérica, sobre todo en el cono sur. ¿De qué se trataba esto? Ernesto el Flaco Suárez, actor mendocino, nos cuenta al respecto y había dejado de ser el teatro independiente, y respeto mucho a Cosa y a todos esos autores de Buenos Aires, pero me he dado cuenta que lo nuestro pasaba por contar lo que pasaba alrededor tuyo, para que la gente viera ese espejo que modifica. Y ahí agarré la derrama del teatro popular, este, fuimos a un barrio un día, a hacer una función, el barrio Virgen del Valle, y ya la gente me, me enroló a mí en como que tenía que hacer un teatro contando cosas, de ahí. Y yo dije, estoy haciendo una obra eh, para niños, y estoy haciendo una obra de los medieval francesa del siglo XIV, el siglo XIII y me dice uno de los hermanos Prado, me dice por qué no hacer algo de acá, contar esto que ha pasado, este aluvión que hubo y me tocaron la oreja y nos propusieron montar el aluvión en un base un aluvión que hubo en Mendoza muy fuerte y el aluvión fue un kilombo, es la montamos ahí contando la injusticia, usamos ya lo que sabíamos de Brecht para quebrar todo el tiempo con cuadros, con música, con decirle a la gente, con la gente empezó a hacer catarsis, empezaba como en los radioteatros, que yo venía en el radioteatro un poco también, traje conservando Juárez, empezaron a tirarle piedras a la malicha de Rosa, que era la la, la visitadora social, que les decía, ustedes tienen que cambiarse de este barrio, les decía ellos, porque acaba de haber un día un aluvión, ¿y ¿dónde se iban ahí? No tenían... Eh, en la maricha la a piedrazo y el flaco París que hacía de ministro le recontraputeaban la gente le hizo una catarsis pero me di cuenta que esa catarsis era tan brestiana como algún día tiene que haber soñado brest es decir que la gente se diera cuenta que era una representación y a la vez que era que ese tipo, esos tipos estaban, eran los malos de la película y tomar conciencia que era una representación y no una cuestión solamente catárquica Nuestros dos entrevistados tienen compañeras y compañeros que ya no están Que fueron desaparecidas y desaparecidos La Marú y el Flaco tuvieron que irse del país por contar historias Por usar la cultura como arma para la liberación Y un día yo en la valla estaba dando una charla ahí con unos viejos en la Laguna de Rosario Sobre el exilio, me hicieron que hablara sobre el exilio Fuimos ahí, estamos tocando la guitarra con otros Y yo conté lo del exilio y un viejo dice Yo también estuve exiliado Y le cagaron de risa a todos los otros viejos, ¿no? ¿Dónde estuviste exiliado vos, Isidro? ¿no? ¿Dónde estuviste en vos? yo estuve exiliado en Maipú. Y yo, era un chiste, todos se cagaron de risa. Entonces le dije, ¿por qué no dejan que cuente el exilio de él? Y él contó, a esa noche, contó que cuando estábamos ahí, dice, yo llevaba como tres años exiliado, dice, con la época de los militares. Allá dice, que nosotros estábamos cagados de hambre acá, me fui a trabajar en una finca en Maipú. Y una noche estábamos regando, estábamos de barro hasta la rodillas, dice y le digo a mi compadre le dejé la zapa le digo le dejo la zapa entregué en la mañana compadre y si yo me vuelvo a la valle y el otro le dijo cómo se volver o sea allá no hay nada y él le contestó una frase que él, la puede haber querido escribir un montón de ideólogos de, de políticos y que no le va a salir nunca como le salió él y dice por eso me voy porque allá no hay nada desde el Bermejo Guaymallén Mendoza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 Igual que sobreviviendo Que vuelve de la guerra Tantas veces te mataron tanto resucitarás Cuantas noches pasarás desesperando Y a la hora del naufragio Y la de la oscuridad Alguien te rescatará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 Gracias. gracias Nicolás Muchas gracias. En el Expreso Parco su voz se escucha Los nietos que se van recuperando Cada uno y cada una tiene una historia particular Detrás de ellos hay un sufrimiento Pero también un resultado sanador Porque se llega a la verdad Y a la verdad no hay con qué darle Por más que te resistas, por más que parezca que no, que no puede ser, que por qué a mí, que yo pensaba otra cosa de estas señoras, la verdad es la verdad y siempre está bien. Se viene nuestro compañero Guillermo Romero y el informe desde la Radio Comunitaria La Lechuza, desde Posito, en la provincia de San Juan. El 5 de septiembre del 2011 comenzó el juicio por la apropiación de Carlos Goya Martínez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 Eh, nos reunimos, nos tratamos de reunir una vez al año con todos los nietos y bueno. hermanos que buscan nietos a comernos un asadito uh -huh. ese mismo año que yo acedo a de, abuelas también organizan un gran asado, fue el mismo año que encuentran a Ignacio. a Ignacio Fuimos un botín de guerra, dijo Carlos quien ahora no se identifica como un referente pero sí se presenta como un luchador por los derechos humanos y defensor de la democracia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 para el Expreso Farco. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Y seguimos en este Expreso Farco compartiendo historias a 40 años del último golpe de Estado. Daniel y Paula, jóvenes, como vos o como tantos otros que hoy viven en libertad, que estudiaban, que soñaban, que luchaban por un mundo mejor y que hoy están desaparecidos. 40 años después se hizo justicia por ellos. Se viene Manuel Rodríguez desde Radio Estación Sur de La Plata. Paula Álvarez y Daniel Favero fueron secuestrados en junio de 1977 por un grupo de tareas de la Brigada de Investigaciones que dependía del Jefe de Policía, General Ramón Camps, y del Comando Militar 1 que mandaba el General Guillermo Suárez Mason. Le faltaban días para cumplir sus 20 años. Daniel estudiaba Letras en la Facultad de Humanidades y militaba en la Juventud Universitaria Peronista. Había estudiado en el Colegio Nacional de La Plata, era escritor y músico. En 1992 se presentó su libro, Los últimos poemas, y en el 2007 se editó su segundo libro, Nosotros, Ellos y un grito. En homenaje, su familia creó el Centro Cultural Daniel Omar Favero el 29 de marzo de 2001. El primero, uno, por una este miércoles, la desaparición de Paula y Daniel tuvo sentencia. Condenando a Miguel Osvaldo Chocolat, en las demás condiciones personales consideradas en el exorio, como coautor mediato del delito de desaparición forzada de personas en dos hechos que concurren materialmente entre sí, constitutivo del delito Internacional de Genocidio, perpetrado durante la última dictadura cívico-militar en el propicio de María Paula Álvarez y Daniel Omar Javier a la pena de 25 años de prisión y la absoluta y perpetua, accesorias legales limitadas a las derivadas de la situación de encierro y pago de las costas del proceso, condenando en definitiva y por una a Miguel Osvaldo Chocolata, a la pena única de prisión perpetua y inhabilitación absoluta y perpetua. Durante este nuevo gobierno creo que es muy importante que esto siga. Claudia Favero hermana de Daniel. Eh, más allá de lo personal, yo, que yo estoy muy emocionada y se hizo justicia por mi hermano, lo que yo espero es que todos los juicios que están pendientes eh, continúen y este es el primero eh, y así será. Este juicio es el primero que se desarrolla en todo el país en momentos de mucha incertidumbre acerca de su continuidad. Yo no quise salvarme sino del egoísmo. Quise hacer con mis venas una comunidad de vida y esperanzas. Quise amarte. Luché para enterrar el odio y odié como un soldado de la paz que no nace con su libertad única. Comprobé los engaños fatales donde están sometidos millones de hermanos. Milenarias tristezas donde muerden los dientes dominantes. Comprobé la dulzura cuando fuiste mujer de mis combates, cuando vi más allá mirándote... Menuda compañera infinita y descubrir a madre del hombre nuevo andando. Yo no quise salvarme sino de la traición de la cobarde fuga, de la filosofía de los desentendidos cómplices del sepulcro. Se cumple en este año, el 18 de septiembre, 10 años de la desaparición de Jorge Julio López. Miguel Osvaldo de Checolás fue juzgado gracias a su testimonio y condenado a reclusión perpetua por genocidio. El día de la sentencia, López no se presentó en la sala y su desaparición por segunda vez comenzaba a ser un hecho. Estamos todos muy preocupados por lo que podría llegar a ser una política de marcha atrás con lo que ha sido este proceso de juzgamiento del genocidio en la causa de Obviamente en estos primeros tres meses eh, el gobierno de Macri no ha atentado desde el punto de vista jurídico contra el proceso de juzgamiento, pero sí lo ha hecho fuertemente, fue desmantelar áreas del Estado, áreas del Poder Ejecutivo que sí dependen de él, que eran coadyuvantes al proceso de juzgamiento. Áreas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el programa Verde de Justicia, áreas de la Comisión de Derechos Humanos del Banco Central que investigaba las complejidades civiles en la dictadura. O sea, desde el punto de vista judicial no ha avanzado contra eso, pero lo que tiene que ver con las herramientas que tienen en sus manos el Poder Ejecutivo para el juzgamiento las ha atacado a casi todas, así que evidentemente estamos muy preocupados y alertas, este, preparados para denunciar cualquier paso atrás que se pueda dar en ese sentido, y bueno, lo que tiene que ver con la desaparición de Jorge Julio López, esto sí es una, una sensación ya terriblemente amarga, ya acá no hay ambivalencias, acá estamos este, con mucho dolor, sabiendo que dentro de poco se van a cumplir 10 años de la desaparición de López, y a menos que pasara algo muy raro, este, la justicia no, no va a llegar a determinar... Ni, ni ahora ni nunca, en el caso de que la causa siga así, quiénes fueron los que se llevaron a López. Volver, volver a ver. Que cada esquina sea también otra forma de decir no nos han vencido cantando. La propuesta, lanzada desde la Agenda de Vigilia Cultural por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, convocó a que a las 6 de la tarde cada día suene una canción. También fue en la radio, una esquina virtual, y sonó así. La gente manda cariño, manda nostalgia, manda tristeza. La gente no quiere no quiere la vida, una belleza. La barra sonando amarraza del camino de la querencia. Las tierras se preciaban a los rincones del corazón. Las notas no volver desde los tercios del alma gris a ti madre tibia y brutal dolor sentir como rebruta la infancia de la oscura Y ansia que nos quemaba la vida ayer Y hoy es puente de amor La gente manda cariño, manda nostalgia, manda tristeza La flota no quiere otra que ver la tierra donde nacimos La barra soltando amarras anda el camino de la querencia. La tierra siempre se aferra a los rincones del corazón Volver a robarle al viento la batallita de la experiencia. La gente no quiere la muerte, quiere la vida, busca belleza. El viento vendrá cantando. Lo que ganamos, lo que perdimos. La tierra nunca es ausencia cuando se, se lleva el, el corazón. corazón. Volver, volver a ver tu cielo azul, sentir. Tu verde canto de mar, amor, vivir con renovada alegría. La esperanza que un día fue, tu calor tierra mía y sé. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en Controles y en la edición final de este programa, Pepe Frutos en el micrófono. Y por supuesto, nuestros compañeros en las radios comunitarias produciendo estos informes para compartirlos con la audiencia de todo el país. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país